Ostia, te doy vela. Nada llega tú. Naiz dakit suga tig dela.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 Y bueno, la verdad que tenía ganas también de retomar un poco ah. el tema del grupo. Se me quedaba la cara, digo, este... este <risa> tengo, tengo, tengo, <risa> me ha tocado verle por aquí. Tengo, sí, sí. <risa> eh, ¿Dónde solís juntar para ensayar? ¿Y pues, cuántos, cuántos días a la semana hacéis también? Todos los días, estamos en la <risa> todos los días. A las mañanas no, porque estamos trabajando por las tardes. Lo que, lo, lo que podemos, ensayemos lo que podemos, cada uno en casa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 no sigo a amantes postrados me quedo en este suelo tan lindo y tan sereno porque he encontrado cantos caricias y consuelos por tantas cosas bellas me quedo en tu seno usando tus fregones Jarochos cantados con emoción ¡México!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 A la plancha, a la plancha. A la sí, pues tenemos a Arancha, eh, tenemos ahí va el día 16, ya van saliendo, la verdad que contentos porque van saliendo bolos para Y luego tenemos para un paro porque se nos casa Fernando. Ay, ay. Y, pues, pues se va a vacaciones, oye, pues qué se va ah, a hacer. Sí. Ensayaremos nosotros. <risa>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 Estuvimos ahí, pues esto hay que sacarlo Y fue, ¿cómo lo planteamos? Claro, quedaba poco había que, había que mirarlo y demás Y venga, lo planteamos Y dijeron todos que sí, pues costó uh -huh. Pero salió eh, El asesino Verdeen Maite Zaitut También es un tema que Que gusta Mucho, eh, las letras de Julien Zelayet además, entonces También, Nirera eh, También, eh, no volverá también eh, con la voz De Stichu, ¡buah!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 Sto tessurando Por él Dicen que pasan las noches Llorando por él Dicen que pasan las noches Llorando por él Y si os parecía Acabamos con otro tema Que nos eh, queréis recomendar De este primer eh, disco Yo he elegido el primero Este no lo elijo ¿eh? <risa> no, no, dale? No, Ya hemos escuchado a Nirea Verde in my test I thought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 롱 de